Les interese porque tiene que ver con educación sexual integral, algo de lo que venimos hablando recurrentemente, pero la idea es repensar la ESI desde la perspectiva de la autogestión de la salud y esta es una actividad que se va a hacer el próximo viernes 4 de octubre a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Humanas y van a estar a cargo Cecilia Morales y Daniela Melchor. Con Melchor estamos ahora en comunicación telefónica. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Vero, buenas tardes. Muy bueno, eh, 18 horas en la facultad. Eh, esta es una... A ver, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿A, a, quién, ¿A quién piensan que les puede llegar a interesar este tema? ¿Quién es el público que se imaginan? ¿Y a quiénes le van a estar hablando cuando eh, le propongan esta forma de repensar la ESI? Mira. En, en un principio la actividad surgió de estudiantes de Exactas y naturales, de humanas, de la uh -huh. agrupación Sumate, uh -huh. que la convocaron a Ceci, y bueno, nosotras con, con Cecilia Morales venimos como trabajando eh, entre las dos este, este tema de la autogestión de la salud por distintas aristas, así que eh, creo que el interés eh, pasa primero por las estudiantes, los estudiantes... Eh, de los profesorados, pero creo que cualquier persona, sobre todo para todos los docentes, las docentes, sería, digamos, una eh, una charla que está pensada para para todos ellos uh -huh. y ella. Eh, no sé después quién claro. quiénes estarán ahí, quién va ¿Quiénes? Ir, seguro. quién va a ir, no sé, uh -huh, y un pero... poco tampoco sabemos ni siquiera, o sea, también pensábamos, bueno, ¿y ¿cuántas personas serán? Claro. ¿A cuántas claro. personas le, les uh -huh. puede caber esta idea de pensar uh -huh. la, la ESI desde la autogestión de la salud? Claro, porque pensando fundamentalmente en quiénes organizan, ¿no? El centro de estudiantes, la el, el agrupación Sumate, bueno, se imaginan más o menos que puede, puede andar por allí este, el público que vaya. Eh, ahora, qué interesante sería ¿no? esto de que estudiantes y también quienes están después a cargo de la educación, que van a ser profesores o profesoras, tengan también la posibilidad de nutrirse de esta perspectiva ¿no? que tiene la autogestión de la salud. ¿Querés un poquito como desarrollar el concepto de autogestión de la salud cuando decimos eso? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dale, mirá. Creo que la, la cuestión de, de la ESI está siendo, digamos, retomo un poquito lo anterior uh -huh. y, y después paso a lo de autogestión. Me parece que, que la formación en, en educación sexual integral, eh, el interés está partiendo sobre todo de, de los grupos de, de estudiantes. Me parece uh -huh. que lo tienen, digamos como, eh, como, digamos, como una bandera, como una idea que, que les está dando vueltas, cosa que, que está buenísimo. Y me parece que para muchas docentes eh, la ESI es como una especie de agujero negro, ¿no? Uh -huh. O sea, yo también lo digo como docente, uh -huh. eh, porque se habla mucho, se, se pide mucho educación sexual integral y las personas que nos hemos formado sin esto en las, en las universidades y que estamos practicando la docencia sin haber tenido esa formación dentro de la currícula, bueno, no sabemos muy bien si si lo estamos haciendo, si no lo estamos uh -huh. haciendo, si, cómo, cómo sería una formación en ese, en ese sentido. Y me parece que la facultad de humanas y, y la universidad en general también lo está teniendo, digamos, como... Eh, hay, hay distintas propuestas que están intentando eh, formar a, a las personas que ya están en el ejercicio, digamos, de, de la profesión docente sobre educación sexual integral. Uh -huh. eh, así que me parece eh, buenísimo, digamos, que, que surja de los estudiantes y de las estudiantes, pero sí es cierto que hay ahí como, digamos, ¿no? en el, Los docentes, las docentes piensan, bueno, que necesitan, necesitamos formarnos en esto, bueno, ¿cómo nos formamos? Creo que la mejor manera es eh, ir, ir tomando las propuestas que van apareciendo, ir conectándonos con, con otros docentes, con otras docentes y, y armar estrategias de, uh -huh. de pensar esta, esta educación integral, ¿no? Bien. Pensando en la sexualidad, en el deseo, en el placer, en los cuerpos, adentro de la educación, que, sobre todo dentro del sistema formal, que es, es complejo. Uh -huh. Y con respecto a lo de la autogestión de la salud, a ver, sería eh, una, una manera de, de pensar el cuidado de, de, de cada uno, de cada una en sociedad, desde un lugar distinto al que... No, al, al que hemos eh, aprendido, ¿no? en, en el que hemos estado siempre, que es una, una salud, digamos que entregamos la salud a un conjunto de profesionales, nuestro cuerpo entregamos a un conjunto de profesionales y nunca sabemos muy bien eh, qué es lo que pasa, ¿no? o qué es lo que hacen con nuestro cuerpo, o por qué tomamos tal cosa, o por qué nos dicen tal cosa, o por qué no. Entonces la idea de la autogestión es volver a conocernos, a experimentar, a cuidarnos eh, entre nosotros, entre uh -huh. nosotras, ¿no? Hay una decisión individual ahí y también hay una, una decisión eh, colectiva, ¿no? O sea, pensar que esta hegemonía sobre nuestros cuerpos eh, está en disputa y un poco la tenemos, se la tenemos que quitar al, uh -huh. al sistema médico, uh -huh. o por lo menos estar en el sistema médico, entrar y salir, eh, con un poco más de autonomía, claro. ¿no? teniendo como mayor poder sobre las decisiones sobre nuestro cuerpo y tomando distancia sobre algunas cuestiones que, eh, que, que, que propone a veces esta, esta salud uh -huh. hegemónica que muchas veces no nos cuida. Claro, ¿no? sería como una búsqueda de un equilibrio entre esto de, bueno, hay profesionales que pueden saber mucho sobre medicina y sobre el funcionamiento de los cuerpos, Pero no descuidar el, el conocimiento que cada persona tiene sobre su propio cuerpo y sobre sus particularidades, ¿no? Porque esto de delegar todo, bueno, si me lo dijeron es así, yo me estoy sintiendo horriblemente con lo que, está, con lo que estoy haciendo y lo sigo haciendo porque el doctor lo dijo, ¿no? Es como hemos estamos en una situación de que nos bandeamos para un lado o para el otro, sería tal vez ser un poquito más inteligentes, más perceptivos y aprender a leernos, ¿no? Y a, y a darnos cuenta de todo todo el lenguaje que tiene nuestro cuerpo que también nos habla, a veces de manera desesperada enfermándose incluso para ponernos en, en situación de alerta Sí, no, nosotras pensamos también que es digamos como una, una propuesta de cambiar un poquitito como el, el, paradigma, el paradigma desde el que miramos eh, nuestra salud uh -huh. ¿no? o sea, eh, desarmar ese concepto de, de salud hegemónico, poder eh, pensar esto, ¿no? O sea, cómo construimos nuestro bienestar. Uh -huh. ¿no? Por ahí hasta uh -huh. poner en en, en discusión o, o, o repensar la idea de, bueno, qué nos hace bien y qué nos hace mal, cómo podemos a, hacer a tener vidas que nos enfermen menos, uh -huh. eh, poder estar más consciente de, de, de qué prácticas tenemos y, digamos, porque esta idea de la salud no es que está desarticulado, digamos, como en el sistema social en el que vivimos. Uh -huh. Podemos decir el capitalismo, uh -huh. el patriarcado, este, hay, digamos, hay un combo bastante completo que nos aliena uh -huh. de distintas cosas, ¿no? Pero sobre todo no, no, nos aliena de nuestro propio yo, uh -huh. eh, nuestra propia subjetividad. Uh -huh. eh, no, digamos, es pensar la autogestión de la salud, es pensar en una construcción... Eh, en no saber y probar, en, en pensar este, qué estrategias, qué medicinas, que esas medicinas pueden no ser, eh, no solo no, no van a ser, digamos, las la de la industria farmacéutica, sino que eh, tal vez eh, pensar que los vínculos, que las afectividades son parte de nuestro, de nuestro bienestar y que muchas veces quedan como desagregadas, separadas de... Eh, esta salud eh, a la que estamos acostumbrados, a la que estamos acostumbradas, eh, cuando decimos me enfermé claro. o, o tengo que ir al médico porque me pasa tal cosa, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay un montón de... Tampoco es que eh, la idea es decir, bueno, no, porque como el, el sistema está mal, eh, no, que, no queremos saber nada y nosotras nos cuidamos y... y, y este Y, nos, eh, y, y tenemos nuestra salud por fuera de todo lo que ha existido. Son uh -huh. procesos de prueba, de construcción colectiva, eh, que nos permitan estar mejor en este mundo de todas las, de todas las formas posibles, uh -huh. ¿no? Bien. Y, sí. No, no, te iba a, no. a redondear la idea, digamos, en, en esto de, de vernos de una manera mucho más integral, ¿no? En no separar que muchas veces pasa que la salud... Dentro del sistema eh, nos va dividiendo como en partes y en pedazos incluso. ¿no? El cuerpo por un lado, las emociones por el otro, las distintas formas de nuestros bienestares también. Eh, y, y terminamos siendo como una cosa que no es una persona, sino que es una madre. Claro, y, una y en cabeza, definitiva muchas veces mm. los que tenemos, las que tenemos que ir uniendo, todas estas cosas que los médicos y los, los distintos efectores y efectoras de salud miran en nosotros nosotras la, las tenemos que hacer nosotras mismas. Claro, o es sea, decir, bueno, claro. me ven por partes, bueno, ¿cómo hago yo claro, a unir todo bien, esto? bien ¿no? Es un poco hacerse cargo también, eh, cada una, cada persona, de decir, bueno, tengo que tomar también un poquito las riendas de esto, porque si bien el sistema también nos, nos induce a delegar todo esto y a entregarlo, eh, que no nos gane la comodidad en eso, porque también hay un riesgo muy grande en entregarlo todo y, y, y caer en el desconocimiento. Después no entendemos lo que el cuerpo nos está diciendo, ¿no? O no entendemos ni siquiera nuestras propias emociones. Quería preguntarte, claro. Dani, eh, sí. en el caso tuyo y de Ceci Morales, ¿cómo llegan a estos temas? ¿Qué nos podés decir brevemente de Cecilia y, y de vos respecto a la forma en la que se acercaron Este, a la educación sexual integral, a la autogestión de la salud? Bien, bueno, Ceci es licenciada en, en obstetricia, yo soy docente y nos hemos encontrado, soy profesora de lengua, y hace ya dos años, ya me, me cuesta un poco sacar las cuentas, pero bueno, nos encontramos eh, primero en, en articulación, en vinculación eh, dentro del sistema de salud, y después eh, nos propusimos... Eh, ponemos a estudiar un poco el uso medicinal de plantas, ¿no? Uh -huh. eso, eso fue como el, el principio, eran intereses que, eh, bueno, Cecilia eh, trabaja en, en ginecología natural, así que para mí era una, una fuente, digamos, de aprendizaje y de conocimiento poder compartir con, con ella todo, todo lo que sabe. Y a partir de ahí empezaron a, a surgir distintos eh, proyectos eh, referidos a esto algunos uh -huh. es, están como siempre armándose y desarmándose tenemos un montón de cosas en, en el tintero porque sobre todo nos gusta juntarnos a, a leer a estudiar a aprender a compartir eh, lo que vamos lo que vamos buscando lo que uh -huh. vamos probando lo que vamos aprendiendo lo que otras personas nos van diciendo aprender sobre plantas sobre sus usos sobre uh -huh. los preparados eh, Y, y en realidad lo de, lo de la educación sexual integral aparece como, como una propuesta eh, de, de este grupo de estudiantes, que está buenísimo pensarlos porque en realidad eh, la propuesta de, de ESI tiene como uno de los ejes fundamentales desde, desde Nación el cuidado del cuerpo y la salud. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, lo que nos pareció interesante es mirar esa idea de salud desde la autogestión de la salud, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, eh, esta, esta propuesta de ESI está pensada con una idea de salud a la que a nosotros nos gustaría como revisar, repensar, claro. que la miremos desde otro lugar. ¿no? Uh -huh. Entonces nos pareció muy interesante eh, que, que la ESI, que, que es fundamental, digamos, dentro de, de la formación de los futuros profesores y profesoras, esté. Eh, atravesada, poder como peinarla peinar contra pelo desde la autogestión de la salud, ¿no? Bueno, pensemos la ESI desde un montón de lugares, desde la igualdad de género, que es, por ejemplo, otro de los, de los ejes de la ESI, uh -huh. bueno, y cuando llegamos al cuerpo y a la salud o, o la afectividad, que es otro de los, de los ejes, bueno, ¿cómo miramos o, o, o cómo se miraría la ESI si, si, si ponemos en discusión, si miramos de, de, de otra manera aquello a lo que denominamos salud? Bien. Y, y nos pasó, eh, mirando es, estos ejes que, que, que están construidos desde el Ministerio de, de Educación de la Nación, eh, que la descripción sobre qué temas se abordaban en este eje del de cuidado de, del cuerpo y la salud, a algunos nos parecía que estaban muy buenos, con otros teníamos como diferencias en esa explicación, pero volvíamos a pensar que en realidad Lo que, lo que es complejo es a qué le llamamos salud las personas cotidianamente, o qué es más allá de la definición, por ejemplo, de salud integral que aborda lo físico, lo psíquico y lo social, ¿no? Que, que sería una, una definición bastante interesante de salud. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasa cuando eso se aplica en la vida cotidiana, cuando la ponemos a andar a, es, a ese concepto, cuando lo ponemos a andar? Y lo que sucede es que como tenemos una idea de salud, principalmente física, relacionada principalmente con, este, con, eh, con como su antagonista, digamos, la enfermedad, y, que, y a qué le llamamos enfermedad y a qué le llamamos salud, en realidad volvemos a caer en el mismo lugar. O sea, si no revisamos, si no repensamos otro tipo de salud o volemos la palabra salud y pensemos en, el, en la idea de bienestar... Claro. Eh, la EFI sigue siendo, si querés, biologicista, uh -huh. aunque, aunque desarme la idea y, y plantee la idea de géneros, bueno, pero cuando pensamos en, en cuidados, un, eh, digamos, hacemos un eje central en cuerpo, uh -huh. y por ejemplo, esta idea, este eje de cuerpo y salud, es un, un eje distinto claro. al de la. Ay, ¿se nos cortó? No me digas. A ver si podemos restablecer, porque estaba cerrando ahí el concepto Dani Melchor. Vamos a intentar nuevamente, si es que no nos da ocupado. Eh, la actividad es dentro de cuatro días, así que tenés tiempo como para organizarte la agenda de tal manera que lo puedas aprovechar. Es este viernes a las seis de la tarde, es de 18 a 20 horas en el segundo piso de la Facultad de Ciencias Humanas. A ver, Dani, ¿me escuchás? Sí, estaba, yo te escuché siempre, estaba, eh. para mí ah, nunca se cortó. Ah, bueno, estaba justo redondeando el concepto, a ver si lo podés... Este... Sí, pero no sé cuándo se cortó, así ah, que no hace sé dos segundos. qué momento. No solamente entender a la salud y ahí se cortó. Eh, uh. ah, digamos, no solo pensar, digamos, no sé si se escuchó lo de los ejes, digamos. Eso, eh, ahí el, vas a... Ahí uno hasta de los ahí. ejes uh -huh. era el de la, es el de la afectividad uh -huh. y otro eje distinto es el del cuerpo y la salud, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo usamos una salud que se, un cuerpo que esté desagregado del de concepto de afectividad? Claro. Por uh -huh. ejemplo, entonces uh -huh. ya pensar que esos son dos ejes, que la afectividad es un eje distinto uh -huh. al concepto de salud implica entonces que, que se está mirando la salud en relación por ejemplo solo al cuerpo solo el como al cuerpo. cuerpo físico. Claro, claro. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, eso, no, eso nos parecía, digamos, como interesante por eso el título de repensar, ¿no? Uh -huh. y, y además ver qué cuestiones de esta descripción o de lo que se plantea eh, desde, desde la ESI o por, por lo menos lo que ha planteado el Ministerio de, de Educación, eh, bueno, qué cosas eh, se podrían plantear de un modo distinto si pensamos en esta autonomía de las personas eh, para gestionar tu, su salud. Bien. Bueno, allí estaremos. Es el viernes a las 6 de la tarde... En el segundo piso de la universidad, donde está la Facultad de Ciencias Humanas, más concretamente es en el Salón Azul, ¿verdad? Sí, en el Salón del, con del Consejo Directivo. Perfecto, muy bien. Bueno, Dani, muchísimas gracias por este rato con la siesta que nos fue y esperemos que cuenten con un buen marco de público así... Este, se pueden también nutrir muchas personas del conocimiento que ustedes van a llevar y sobre todo también para que haya un intercambio, ¿no? Que haya un diálogo y, y poder aprender entre todas y todes de lo mucho que cada persona sabe ya sobre su salud pero con esta idea de, de reapropiarnos, ¿no? De la misma Sí, sí, la, la idea sobre todo es pensar en un taller, o sea, no va a ser una charla uh -huh. va, digamos, justamente es, esto que vos decís de, de esta construcción, o sea Una persona que está interesada en pensar la ESI desde la autogestión de la salud, por más que no pueda definir qué quiere decir autogestión de la salud, está pensando, ya tiene algunas ideas claro. eh, que eso es lo que queremos construir y compartir. Bueno, uh -huh. ¿qué, qué cosas, digamos, de, de la salud o de, de cómo se ha definido la salud, nos cierran, no nos cierran, nos gustan, no nos gustan, bueno, uh -huh. ¿qué, qué otras estrategias podemos... Armar y, y pensar entre todos, ¿sí? porque eso, la dinámica va a ser de, de taller. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. No, gracias a vos. Fer. Daniela Melchor, junto a Cecilia Morales, se van a hacer eh, cargo del de dictado de este taller que se llama Repensar la ESI desde la perspectiva de la autogestión de la salud, hacernos cargo de nuestra.